Zona cero. Es momento para nuestra querida zona cero. Y atención, amigos, porque hoy vamos a estar muy juguetones.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 con el ajedrez cualquiera de los dos bien sí, sí, la oca eh. o bien el parchís sí, sí. sí o el ajedrez que las damas claro, que se suele más, ¿eh? bueno y tú Jesús ¿eres más de la oca o más del parchís? Bueno pues yo creo que he jugado las dos cosas, no sé qué proporción ¿no? de, de juego de Oca o de Parchés, yo creo que más de la Oca posiblemente, la Oca es el juego que lo asocio mucho más a mi infancia, ¿no? Eh, entre otras cosas porque yo creo que era más fácil jugar en, en líneas generales siempre cuando tuvieras el, el juego no de turno. Sin embargo, el parchís siempre me ha llamado más la atención, fíjate, o sea, y eso Ajá. que ahora vamos a hablar un poco del simbolismo que subyace en nuestros juegos, en los juegos de azar, en los juegos Ajá. de mesa, y cualquiera de los dos yo no lo sabía entonces.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 que también tienen una clara inspiración esotérica y no solo para marcar las piedras, que eso ya sí. sabemos que es la parte como más profana. Cu es decir, que todo lo que es el juego de la OCA, y después podemos entrar en más detalles en algunos de los elementos, siempre está relacionado con un simbolismo muy claro porque es el devenir de un ser humano, es decir, las peripecias uh -huh. que tiene que pasar un ser humano hasta que llega donde tiene que llegar, al centro. ¿Cuándo, sí. ¿cuándo aparecen estos juegos, Carlos? Pues son antiguísimos. Antiguísimo. Como estamos con la OCA, vamos a empezar por uh -huh. ahí. Eh, es imposible determinar, se sabe cuándo aparece en España. Vamos a hablar de las cuatro fechas, un día, por decirlo de una manera básicas La fecha eh, real, es decir...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 que participación de la historia le recordará algo. Cuando los romanos llegaron al Lacio mucho antes de que existiera Roma, es decir, cuando era un mm. pueblo errante en movimiento desde los, las selvas antiguas del centro de Europa.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 Una especie de conocimiento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 Entonces, con lo que parece que de descubrió la puntuación más antes es 25 y eso es lo que dio nombre, el nombre al parchis que por cierto es eh, una especie como de juego hermano del Chopar, que es el, el juego indio más con, más complejo y de ahí pasó en tiempos relativamente recientes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 Ahí no. Bueno, Carlos, pues para ti, este tablero de, de parchís sí, gracias, eh, Espero que te guste, es eh, de todos los colores posibles, es eh, sí, sí. el arco iris y para ti, Oye, eh, las tú... instrucciones están en indie. Ya, ya, hombre, pero no todo va a ser perfecto, Carlos español <risa> Es español Y para ti, Jesús, este tablero de la Oca, que es muy florido, muy hermoso sí. Es del siglo XVI, ¿eh? sí, sí. es el, el, la Oca esotérica y también un poco um, erótica Pues sí, ya veo que la oca está sin plumas Exacto, viene desnuda y bueno, pues... <risa>